Llega el micro de la Facultad de Ciencias Económicas y estamos en comunicación telefónica con el profesor del área de costos de la Facultad de Ciencias Económicas, Amaro Jardín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Un placer tenerlo en el programa. Hoy vamos a hablar de la forma correcta de calcular los costos para gestionar una empresa. Un título largo que por ahí puede parecer poco cotidiano, pero podrías bajarlo a la, a la sociedad y contar la importancia y lo cotidiano de esto. Eh, sí el, el tema es que eh, digamos lo que se puede hablar hacer un programa breve uh -huh. es solamente dar una, una especie de digamos de consejo a los empresarios y a algunos profesionales acerca del de modelo de costeo que deben practicar para tomar decisiones en sus empresas porque existe una, una marcada confusión en, en, el, en el área en, en ese tema en el sentido de que eh, se utilizan modelos para costear, costear, o sea para calcular el costo de los servicios o de los productos, este eh, un modelo que no es, no es apto para tomar decisiones. Digamos es un modelo que es un modelo legal, que el cual usado, debe ser usado por los empresarios para hacer sus estados contables, sus balances, cuáles uh los -huh. resultados, etcétera, pero que su objetivo no es, no es eh, suministrar a los empresarios una eh, una ayuda, una herramienta eficaz para tomar decisiones, sino que el objetivo es, es otro, es eh, para los estados contables de publicación, que son los que, se, digamos, exigen eh, las autoridades fiscales, los bancos, las, los organismos públicos, etcétera, eh, inclusive los terceros proveedores, financistas, etcétera, pero que de poco les sirve, Diría yo que eh, es una herramienta eh, que lo lleva a convulsión al empresario a la hora de tomar decisiones acertadas para para fijar precios, para fijar volúmenes de producción, etcétera. A ver si entiendo. Lo que usted me está queriendo contar, a mí y a la audiencia, es que esta investigación busca estrategias efectivas para el buen funcionamiento de la empresa. Eh, sí, es decir, queremos remarcar que eh, existen eh, dos modelos básicos de, de forma de costear uh -huh. los productos y los servicios. Uno que se llama el costeo completo, que es el que se usa para los aspectos legales, que incluye dentro del costo de un, de un, digamos, de un kilo de pan en una panadería o de una tonelada de cemento, digamos, incluye dentro del costo una parte de los que llamamos costos fijos. Por ejemplo, eh, si yo fabrico eh, mil kilos de pan, divido los costos, fijos, o sea el alquiler del local, el sueldo del oficial panadero, etcétera, lo divido por los mil kilos y digo, digo que cada kilo de pan me cuesta una partecita del sueldo del panadero. El otro modelo, que se llama costeo variable, no hace, no no, no, no tiene este, este, este enfoque, uh -huh. sino que considera que el kilo de pan consiste solamente en los ingredientes y en los costos que efectivamente se necesitan para fabricar un kilo de pan, claro. cada kilo de pan, digamos, ¿sí? que, que, que, que, digamos, que se llaman para nuestra jerga el costo variable. Uh -huh. O sea, por cada kilo de pan se insume un poco más de harina, digamos, si se fabrican dos kilos de pan se insume el doble de harina que si se fabrica un kilo de pan pero no se insume el doble de alquiler, digamos. Claro. Entonces, esa diferenciación es la que nosotros marcamos con, con insistencia en que es la verdadera interpretación que el empresario debe adoptar para eh, tomar decisiones acertadas dentro de esa empresa. ¿Y por qué surgió esta iniciativa? Bueno, el, lo que pasa es que esto es una, una idea bastante vieja, desde este comienzo del siglo pasado, digamos. Claro, pero desde su estudio, desde claro, su nosotros, investigación. Claro, lo que pasa es que desde el año 60... ...estamos eh, insistiendo en nuestra cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Electoral... ...estamos insistiendo en que los empresarios deben tener en clara esta diferencia... ...en claro esta diferencia, en el sentido de que eh, para gestionar la empresa... ...hace falta aplicar un cierto modelo que no necesariamente se debe aplicar para, otras, para otros, ob otros objetivos... ¿sí? ...y eh, hemos desarrollado nosotros con mis colegas en la cátedra... ...hemos desarrollado toda una línea doctrinaria sobre este tema... ...que se conoce en el país como la doctrina de la escuela del litoral... ...porque hemos desarrollado toda una, una serie de, de, de, de propuestas y de modelos... ...que se difunden en el país, inclusive se ha extendido hasta algunos países vecinos... ...como el, el Uruguay y el Brasil, Ajá. que con quienes estamos en contacto permanente con sus docentes... ...y esto lo discutimos frecuentemente, ahora justamente la semana que viene... ...tenemos un congreso en Mar del Plata organizado por el Instituto Argentino de Profesores de Costos, en la cual se discuten todos estos temas y y, digamos, y se hacen propuestas que todas tienden a, a mejorar el, el, claro. el, el, el servicio profesional. Digamos. ¿Y esto está materializado en algún libro? alguna eh, forma varios. ¿Sí? ¿Podrías recomendarnos algunos para comenzar, eh, aquellos interesados? Para digo? pasar un aviso. Yo edité un libro hace el año pasado, y este año la segunda edición que se llama El análisis marginal, que contiene todos estas, estas, estos puntos de vista, pero hay muchas otras otros, otras revistas, artículos y libros, eh, especialmente en, en la Argentina, en la Universidad Litoral, también en la Universidad de Rosario, también en algunas en uh -huh. otras universidades del país, se estudia mucho esta, esta, esta línea. Por ejemplo, ¿qué le recomendaría a aquellos emprendedores o nuevos profesionales para comenzar a leer y empezar a practicar esta teoría? No quiero recomendar mi libro porque sería. Sí, recomiéndelo si es necesario. <risa> bueno, bueno, este, bueno, es un libro que editó el Instituto Argentino de Costos y en codición con la editorial Bullatti de Buenos uh -huh. Aires y que contiene lo esencial de esta doctrina, de esta línea de pensamiento. Pero además existen este, de otros libros, hay un libro viejo de, de Wilmer Wright, que es un libro editado en, en la Argentina, pero es traducción de un autor norteamericano. Existen otros buenos libros de costos eh, que siguen en buena parte nuestra, la doctrina que propugnamos que es un libro, hay dos o tres libros de un autor que se llama Charlie Honglin uh -huh. norteamericano pero que se edita en castellano en la Argentina y, y, y sobre todo hay que recomendar, lo que a mí me gusta recomendar es que la lectura de artículos cortos que salen en revistas, en revistas de congresos, en, en anales de los congresos porque esos son mucho más dinámicos, digamos, ahí uno está a, al día con lo que se viene pensando en los últimos meses. ¿sí? Los libros son más lentos, nosotros no sale un libro cada cierta cantidad de años, entonces no se recogen tan rápidamente la, la, las nuevas, las nuevas este, investigaciones. ¿sí? Claro, es así. Sí. Y ahora, con todo el tema de la tecnología y la forma de, de contar ah, todo esto a través de blogs, de no, páginas no, no, de Internet... Sí. Además, la, la tecnología ayudó muchísimo, imagínense, uh -huh. cuando yo empecé a enseñar costos no teníamos... No solo que no tenemos computador, no tenemos ni calculadoras manuales, ni uh -huh. calculadoras portátiles. Esto de la tecnología ha, ha suministrado una herramienta realmente sensacional para el progreso y la introducción de esas técnicas en la empresa. Hay cosas que son imposibles, eran imposibles practicarlas hace 20 años, ¿eh? y que ahora son, eh, existen programas especialmente creados para, para calcular costos que son realmente admirables. Se proyecta un par de teclas en la computadora y tener resultados. Uh -huh. Se pueden hacer cuadros que se llaman este los, los cuadros de qué pasa así. Es decir, se hacen cuadros que tienen resultados con celdas referenciadas. De proyección. Tema. Claro, entonces uno cambia las variables de entrada y le sale el... el la otra de la celda al lado. ¿sí? Sí, bueno, esto la verdad que es muy interesante. Eh, Amaro, realmente es un placer tener esta comunicación con usted. Esperemos que más adelante podamos volver a tener no, el, todo, un nuevo contacto. Pero con todo gusto. ¿no? Mm. Le agradezco la, la invitación. Bueno, le decíamos mucha suerte para seguir con este proyecto de investigación que se está transformando y que seguramente terminará en un nuevo libro. <risa> bueno, ojalá. Ojalá que no sí. No nada fácil, pero bueno, le agradezco mucho. Bueno, un gusto, hasta luego. Chao, adiós. Así pasaba el profesor Amaro Jardín, el ex profesor del área de costos de la Facultad de Ciencias Económicas, hablando de la forma correcta de calcular los costos para gestionar una empresa.